Buen día, Juan Pablo, buen día al equipo, buen día la audiencia, ¿cómo andan? Bien, muy bien, la verdad que... Todo tranquilo. Sí, tranquilo. No, no, no. no te equivocaste cuando dijiste que iba a estar lindo el día, porque está lindo el día, porque está linda la mañana, porque está saliendo el sol, porque está casi completamente despejado, por eso eso de que puede llegar a haber tormentas, por ahora no lo pongas en la agenda, puede que a la tarde lo tengas que incluir, pero en este momento no hay probabilidad de lluvia en Santa Rosa y yo mirando para toay en este momento donde estoy en la ciudad de Santa Rosa parece que tampoco, pero como todo puede cambiar, eh, aprovechar este ratito. Dale, eh, el servicio meteorológico dice que va a sí. haber tormentas fuertes del 40 al 70% a la tarde-noche pero también dice bien que ahora el viento sopla del norte a 21 km por hora, cosa que para mí es falso. Para mí, no, no, le, yo, yo estoy mirando las plantas, no. por menos acá sobre Liberato Rosa, que hay mucha planta eh, en los barrios y en las veredas, y te digo que se mueven, yo te diría entre un 8 y un 12, unos 12 kilómetros. Le están errando el Luis Cachazo, no sé qué pasa. <risa> yo, bueno. yo traté si le erra el servicio, como no le voy rayó que Pero no claro. tengo las herramientas. <risa> bueno, ¿qué haces? No. Bueno, todo bien, todo tranquilo, ahí empezando un poquito la mañana, y bueno, viendo ahí algunas actividades, hay algunas actividades oficiales que nos vamos a dar una vuelta por ahí, si podemos eh, cubrirla ya desde las 9 de la mañana, el gobernador va a estar en el salón de acuerdos con uh -huh. gente de, de la Secretaría de Cultura, eh, ahí haciendo una, una presentación, seguramente en un ratito nos damos una vuelta por ahí, Eh, pero nada, recorriendo un poco las calles y también una cuestión que hoy, recién hoy es martes y recién esto que vamos a comentar va a ocurrir el jueves. Pero el jueves va a ser este un día distinto en el Consejo Deliberante porque va a presidir la sesión ordinaria una concejal de la oposición. Estamos hablando de Romina pasi que es la vicepresidenta ah, del Consejo claro. Deliberante. Ahora, claro, que no está en funciones en el consejo la viceintendenta de Romina Montesdeoca que está a cargo del ejecutivo. Sí. Bueno, sí. la cosa es que para que esto suceda y para que el, el bloque oficialista tenga seis concejales y concejalas va a asumir este jueves Kaya Montesdeoca, la concejal de, del Frejupa. Claro, la que, que sigue en asumir... la lista del Pejota, claro, ¿no? del Frejupa. Es sí. la que está ahí este, eh, de, de suplentes, primera suplente Cuando pasa algo, en este caso eh asume Montesdeoca, eh perdón, eh Saya, sí, Montesdeoca. A ver. Sí, y sí, sí. Estoy... Sí, Saya Montesdeoca. Sí. Eh me, me confundo con la bicintendencia. Hay tanto y... Montesdeoca dando vueltas que que sí, decí, no, claro, no puede ser. ¿ves? Bueno, ahora aparece Saya Montesdeoca. Bien. Y bueno, la cosa es que eh, este fin esta semana, la semana pasada en realidad, eh, hubo ahí una una queja importante de los concejales de de la oposición porque no han dado quórum en las comisiones porque no le daban los votos eh, para impulsar sí. alguna alguna cuestión. Así que ahora los van a tener, va a haber seis y seis. La cosa es que ahí yo estuve averiguando algunas cuestiones a ver si es que hay algún tema picante para que tenga que desempatar o se necesite desempatar con el voto de Romina Paz parece que no, va a estar todo tranquilo, calmo. La cosa es que el, lo que preocupa va a tener seis concejales y la oposición, otros seis, con la particularidad que, en el caso de necesitar, puede votar con un doble voto la viceintendenta a cargo del de, de, Consejo claro. Deliberante, del ahora que... Eh... Eh, Romina Paz. Se Así podría que dar vuelta la tortilla si hubiera un empate. Pero, pero no, creo, no va a pasar. No, no. no va a pasar nada. Y, no, y también y también otra cosa. Sí. Eh, ¿Cuándo vuelve el intendente? el 17. No, el 17 ¿no? es, es por un día nomás esto. Es, es, es, es, es día, pochoclo para ese día nomás. Pero todo, un <risa> circo para un todo. Pero sí hay algo que yo lo dije desde el primer día y se está concretando. Hay que esperar el 17. La cosa es que todo este tiempo que estuvo el intendente de... Eh, de vacaciones, Ajá. a cargo del Ejecutivo eh, Romina montesdioca la Municipalidad de Santa Rosa no informó oficialmente de ningún poste que haya sacado de Clarín claro. que haya puesto de manera ilegal. No sé si sí, habría digo, alguno más. déjame pero... pensar, pensar mal, pero eh, no se concretó ninguna sacada de poste en estos días. Sí, no y... sé si ha com, se ha este, coincidido, pero... Y te pregunto, Maurito, eh, tengo la percepción, pero no sé, no sé por ahí vos lo, lo, lo tenés más chequeado has conversado en alguno Me da la sensación de que de que se hubiera frenado la ofensiva colocadora de postes de Clarín en las últimas semanas. Parece que sí, total, ¿Eh? total. Sí, sí. No, sí. no sé cuál es la estrategia, pero en Santa Rosa se ve mucho menos eh, movimiento de colocación de postes y sobre todo de tendido. De, de fibra óptica nueva eh, por parte de esto de estas empresas tercerizadas por Clarín, se ve muchísimo claro. menos pero bueno, uno no sabe si tiene que ver con el momento sí, si tiene sí, que sí. ver con una decisión eh, oficialmente no se ha informado nada de cómo avanza la causa contra contra Clarín o de Clarín contra la municipalidad y no sé si ha tenido que ver con eso, pero en la calle uno, uno que anda todo el tiempo dando vueltas Se ven muchos menos, te diría que casi nada, de camiones colocando postes o haciendo tendido de fibra óptica. Así que puede que mucho tenga que ver con eso, aunque ha mermado la, la, este, la colocación de postes por parte de Clarín. Bueno, eh, recién este ayer repasaba, veía las publicaciones de Luján Mazuco porque el, el durante la sí, semana, no. como vos decías, el, el, el radicalismo acusó a los... Eh, al Consejo de cuidarle las espaldas. Esta fue la expresión al intendente mientras está de vacaciones sí. y veía que Mazuco y los refirió ahora como peronistas deslomados. ¿Viste? Eh, que puso una publicación en que dice el intendente se fue de vacaciones y sin mayoría sus concejales no dieron quórum. Peronistas deslomados. Cuando hay que discutir lo que afecta a los vecinos, se borran. RTO, fotomultas, estacionamiento medido, igual. Bueno, apelando a ese verbo que instaló en la agenda Manuel Adorni, ¿no? Aludiéndose a sí mismo, como que es un deslomado él. Claro, agarran, ¿viste? Una palabrita que anda dando vueltas y la... Este... La, la utilizan para para este momento. Yo no sé si le conviene tanto a la oposición del Consejo Deliberante hablar de RTO, la verdad. Pero, bueno, ellos tendrán sus estrategias también para para imponer el, el tema. Eh. La verdad que la justicia, o el Superior Tribunal de Justicia, ya le dijo que... Sí, ya la Corte. Que era el, ya la Corte. Eh, claro, ya directamente la Corte le dijo, sí. acá no se puede hacer nada, es legal y está en funciones. No sé si le conviene tanto hablar de RTO, excepto que tengan otra estrategia para ver si la pueden bajar. Eh, y después, bueno, qué sé yo, Luján Mazzucco ya un poco nos tienes acostumbrado Igualmente, hasta ha mermado la cantidad de videos que sube mostrando eh, alguna este, al, al, alguna cloaca rota, alguna calle este en mal estado. vos Fíjate que hasta eso también ha mermado un poco la, la, la, este, la producción de videos por parte de la de la concejal Luján Mazuko, que ella misma se este auto se tituló eh, muy lista 3. Bueno, Maurito, dale, nos reencontramos a lo largo de la mañana cuando dispongas. Cuando sea necesario, acá estamos. Nuestro cronista de exteriores nos traía a la agenda, esa que abrimos tempranito a las 8 de la mañana para ir viendo lo que tenemos, lo que podemos llegar a tener y lo que no vamos a tener nunca, nos traía a esa agenda la situación del Consejo Deliberante en una semana especial.